Los movimientos sociales realizan hoy más de 300 asambleas en barrios de todo el país... ...para impulsar la propuesta de un salario básico universal. El informe de nuestra compañera Mayra Santa Cruz, desde Radio Encuentro de Viedma. Buenos días a la audiencia de Farco. Como en todo el país, hoy en Viedma se realizan asambleas barriales... ...para discutir el salario básico universal... ...y otras medidas que exigen los movimientos sociales que contemplen a los trabajadores y trabajadoras formales con menores ingresos, así como también a los de la economía informal y la economía popular. José Paredes, referente de la cooperativa Cotrambi del MTE, se refirió a esta convocatoria. Eh, sí, sí, esto es así. Eh, bueno, se debe también al reclamo que estamos llevando adelante con el movimiento de trabajadores destruidos, uh -huh. que tiene que ver justamente con un salario básico universal para para todos y cada uno de los vecinos y vecinas que hoy se encuentran laburando por fuera del mercado formal, digamos que son los que viven de Changa y demás, eh, que están en los barrios, que son los que los que más mal la pasan, digamos, pero también eh, un aumento para los empleados públicos y privados que puedan tener ese techo, digamos, eh, o un piso de un sueldo digno, y aumento para los jubilados y un, eh, un aguinaldo para los potenciar trabajo. Uh -huh. eh, esto se va a dar en circunstanio en todo el país, como decía, este Y nosotros, bueno, acá en, en Vierma vamos a estar en lo que es el barrio Esperanza, en calle 30 y 41, a las 17.30, en el barrio Progreso a las 17.30 también, en el barrio Puente Viejo, en el merendero Puente Viejo también a las 17.30, eh, y en el barrio Nueva Vida, en el merendero Abuela Claudia a las 17 horas, uh -huh. eh, en el barrio Progreso va a ser en el merendero Abuel Juan. Las asambleas que se llevarán a cabo simultáneamente en todo el país buscan instalar el tema en la agenda pública y política, ya que vienen planteando al gobierno la urgencia de estas medidas. Si nosotros nos, nos empezamos a juntar, nos empezamos a unir entre los vecinos y las vecinas, los compañeros y las compañeras que hoy no están en la organización y yo creo que se va a dar un debate sumamente importante porque ahí se va a ver la realidad de la situación, se va a ver que hay en Viedma... Hay una banda de barrios que son carenciados y que no tienen ningún tipo de respaldo ni ayuda de nadie porque son barrios populares y porque están, son las mal llamadas tomas, como les dicen, uh -huh. pero en estas tomas se vive de la peor manera. Eh, claro. Calculo que de alguna manera sí tiene que ver esto y que lo, los vecinos y las vecinas que están viviendo hoy como de una manera muy mala, digamos, porque eh, hace 30 años atrás cuando nosotros éramos chicos vivimos de esta misma manera y no se terminó, se sigue viviendo de la misma manera en condiciones precarias, con casillas envueltas en nailo, con eh, la luz enganchada de los postes, siendo eh, a buscar agua a, a cuadras de a otro vecino. Toda una vida muy indigna, digamos, que nos ha tocado vivir durante los últimos años uh -huh. y lo seguimos padeciendo. Entonces hay que yo creo que es hora de que esto cambie. Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco. El dirigente de la CTA autónoma, Hugo Cachorro Godoy, opinó que los anuncios económicos del gobierno son más de lo mismo. Godoy es el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado a nivel nacional. En declaraciones a Radio Gráfica, criticó que se busque reducir la inversión del Estado para bajar el déficit en lugar de aumentar el aporte de los sectores más poderosos. Con mucha preocupación, porque es más de lo mismo... Y, y peor aún, porque se, están, se reafirma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional muy perjudicial para la sociedad argentina y, y se reafirma una idea de reducir el déficit fiscal en base a la reducción de inversiones del Estado y no a la incorporación de mayores ingresos a partir... ...del aporte de los sectores más concentrados de la economía. Hemos visto durante los dos años de pandemia... ...que el Estado es fundamental para abordar los males de esta sociedad. Esta sociedad sigue en estado de emergencia social... ...y de descontrol de las grandes empresas transnacionales... ...los grandes grupos económicos... ...que siguen fugando capitales, siguen contrabandeando eludiendo el pago de impuestos y necesitamos un estado que atienda a estas necesidades sociales y populares encontrarnos en facebook facebook.com barrafarco Vamos ahora a la provincia de Chaco porque allí organizaciones campesinas realizan hoy la decimosegunda feria de intercambio de semillas nativas y criollas en la localidad de General San Martín. Nos informa nuestro compañero Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Organizada por la Mesa Regional de Organizaciones Campesinas e Instituciones, se desarrolla hoy en la Plaza Central de San Martín, Chaco, la decimosegunda feria de intercambio de semillas nativas y criollas. Acerca de la importancia de estos encuentros y de las amenazas que existen sobre las semillas criollas, conversamos con la ingeniera Araceli Pared, técnica de Incupo. La importancia de estos encuentros de intercambio, de trueque, es de rescate, de rescate y revalorización de distintas especies, variedades que vienen conservando productores, sobre todo, durante años, que traen de generación en generación, traen mucho conocimiento del lugar, de la región de la cultura alimenticia, sobre todo de la del lugar, no. Generalmente los productores lo que tienen es una variedad y que la fueron seleccionando ellos a medida que van eligiendo dentro de las mejores plantas, dentro de de las mejores semillas para volver a guardar y volver a conservar, también se contaminan esas variedades de semillas, ¿no es cierto? Se van contaminando y ya van perdiendo todas esas buenas características que el productor venía eligiendo año a año, sobre todo de las comercializadoras de semillas, que son las que se van metiendo por ahí no solo comercializadora, muchas veces desde el mismo estado digamos llegan paquetes de semillas no es cierto que tal vez consiguen en cantidad para poder distribuir a distintos productores y ahí se va perdiendo esa otra variedad. Como lo vienen realizando desde hace 12 años, organizaciones campesinas junto a diferentes instituciones se reúnen hoy en la Plaza Central de San Martín Chaco para intercambiar semillas y saberes ancestrales que dan sustento al modo de vida y producción de la agricultura familiar de esa región. Este año el lema es detrás de la semilla está la tierra y el trabajo de cada familia y que puedan intercambiar semillas, plantines, ramas, guías, frutos También va a haber distintos eventos culturales, culinarios, van a ir a escuelas también primarias, secundarias, agrícolas, que van a estar presentes con algún stand Este encuentro de semillas de San Martín forma parte de una serie de actividades que se realizan en la región rumbo a la celebración de la Semana Continental de las Semillas Nativas, que va del 26 de julio al 1 de agosto, impulsado por el MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina. Para el Informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Vamos ahora a Córdoba porque allí el último incendio en Salsipuedes puso a prueba a bomberos y brigadistas. Nos informa nuestra compañera Jessica Isassi desde Radio Curva. Buenos días para toda la audiencia, compañeras y compañeros del Informativo Farco. La temporada de incendios forestales comenzó ya en las Sierras Chicas de Córdoba. Luego de dos días de arduo trabajo por parte de bomberos, brigadistas, ETAC, aviones hidrantes, gestión de riesgo de la provincia, finalmente se pudo controlar el gran incendio que se inició en la jurisdicción de Salsipuedes, Sierras Chicas. La noticia trajo alivio a toda la población y a quienes combatían intensamente para que el fuego no llegara a las viviendas. Las llamas se iniciaron durante la tarde del 9 de julio en un campo colindante a la estancia Santo Domingo, ubicada sobre el camino rural que une salse y pues al paraje Pozo del Tigre con estación General Paz. Claudio Viñeta, secretario de Riesgo Climático de la provincia, describía del siguiente modo la situación vivida el pasado sábado. Hola, buenas noches, bueno, lo que se ha tranquilizado el viento nos ha permitido una ventana para entrar, hemos entrado con todos los recursos ahora a controlarlo, eh, hemos ya, es, prácticamente está controlada la cabeza, nos queda actividad en el franco izquierdo, que lo están trabajando, pero vamos bien y finalmente nos permitió entrar, eso es una gran ventaja y creemos que lo vamos a, a controlar. Ya está mucho más tranquilo, pero hay que tratar de controlarlo antes de que cambie el viento a la madrugada, se cambia el viento sur y se puede dificultar. Por su parte, Santiago Tarducci de la Brigada Ambiental de Agua de Oro en diálogo con Radio Curva se refirió a la labor de las brigadas en el combate contra el fuego. En el sábado pasado fuimos convocadas a las brigadas por la jefa del cuartel de bomberos de Salsipuedes. Intervinimos en lo que fue, bueno, el combate de incendio, enfriamiento del perímetro, etcétera, etcétera. Se estuvo trabajando hasta bien entrada la noche por parte de las brigadas que participaron tanto de Unquillo, la Chiviquín, como la Isquitipe, la Canchira, la Chabascate y la Colibrí, aparte de la ambiental. Las brigadas están hoy en día intentando buscar un espacio dentro de lo que es el plan de manejo del fuego con muy poca recesión por parte del gobierno provincial y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y con alguna buena apertura de algunos cuarteles de bomberos y de bastantes otros que, que no que no las entienden y las conciben como un instrumento a tener en cuenta y a considerar y a hacer uso de él para el combate a incendios forestales. Desde Radio Curvas, el Cipuades, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isassi. Vamos ahora a Jujuy, porque allí la familia de la joven Cecia Reinaga, asesinada en Abrapampa en 2020, consideró como un logro la detención de dos acusados de encubrir el femicidio. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal compañeros? Audiencia del Informativo Farco, muy buenos días. Hablamos del caso Cecia Reinaga. El juzgado especializado en violencia de género determinó nuevamente la detención de Benito Agüero, y Humberto Mendoza, padre y abuelo del menor, presunto autor del crimen. Un familiar cercano a la familia Reinaga habló de cómo se llegó a esta nueva detención y agradeció a quienes ayudaron a que esto se realice. La justicia lamentablemente no existe si no salimos a protestar. No la trabajan ni la ejercen los que deberían hacerlo si nosotros no salimos a protestar y a pedirla que no es lo correcto, pero es la realidad. Ajá. Entonces, por eso le agradecemos a ustedes y a la sociedad que si siempre están acompañando, porque si esto se dio un revés, es porque ustedes nos van a apoyar, porque si no, nadie nos hubiera escuchado. es en primer lugar. En segundo lugar, le decimos que estamos conforme porque se logró esta revocación, pero a la vez estamos a la espera de que sea completa este acto de justicia. Ajá. ¿Cuándo va a ser completa? Cuando el Superior Tribunal de Justicia, que ahora... Eh, está pendiente y tiene que dictar la sentencia en donde decide si afirma este sobreseguimiento que se dictó o si lo revoca. Además, aseguran que este es un logro importante y que continuarán con las marchas por pedido de justicia. Hay un logro, sí, hay un logro y este logro es de la sociedad y de todos ustedes y de las familias, pero falta todavía, falta que el Superior Tribunal de Justicia se emita. ¿Cómo a través de la sentencia, y esperamos todo que esa sentencia sea revocatoria, de esa, de ese sobreseguimiento dictado, ¿no? uh -huh. que nos parece siempre una falta de respeto? Nos falta de respeto al dolor Ajá. pero eh, estamos organizando la marcha mensualmente es por todos los femicidios que siempre lo hacemos en, eh, nos juntamos todos los familiares y lo hacemos así que eso no va para vamos a seguir haciéndolo y y sí vamos a empezar el tomar todos los meses hacemos la marcha desde jujuy reportó para el informativo farco reneca y conte fm la voz del cerro